Momento de recibir, como todos los martes, al licenciado Francisco Barberis Bosch y la columna de Economía. Fran, buen día, bienvenido. ¿Cómo va? Buenas. Buenas. ¿Todo, ¿Todo tranquilo? Todo bien, por suerte. Fresco, ¿no? Pero lindo está el día. Sí, está por, por lo menos salió el sol. Bueno, por lo menos salió el sol. No le dijiste nada Fran de la capucha. Mirá de cómo que, la tiene. Eh, le estaba por decir, Lara, vos ¿Sí? también. Me apuré, me apuré, me apuré, me oh, apuré Estamos muy, muy con esto de las combinaciones Hace un ratito nuestro compañero Santiago Cobos Rollo Se comunicaba y nos decía que fiel a su estilo Le estaba vestido con una camisa cuadrillé Y una campera a rayas horizontales No, Santi Un no. Santiago no, Por Santi. el amor de Dios, a cuidar la imagen Lo mío tampoco No, está muy bien porque es una sí. chomba Y una arriba una campera lisa, está bien Y combina el color celeste con el buzo bordeaux ¿Sí? Impecable, eh. la, No sabía que bueno. vos... ¿Qué es esto? Una especie de la jaula de la moda. Hacemos aquí en el marianero, pero no, no es lo que nos compete, sino que vamos a hablar, señoras y señores, de... ¿Qué vamos a hablar? De lo que hablan todos por estos días, el segundo semestre famoso. El famoso segundo semestre. El famoso segundo semestre, claro que sí. Vino, llegó, aquí está. Y salió el sol en la ciudad de Mar del Plata, sí. al menos con la llegada del segundo semestre y de aquí estamos de cafeliz Sí, creo que es es la señal más fuerte sí, de que, es que llegó. Feliz, sí, ¿eh? sí, sí, llegó... Sí, sonriendo. los economistas llegó el segundo sí. porque salió el sol sí, Encima, atrás el sol, están sonriendo. Sí, sí, para, parecimos macristas, pero no. No, no, no parecimos. Parecimos por el color de nuestro pelo y los ojos, en todo caso. Yo ah, no, discúlame. No, vos sos no una morocha una india, en todo caso. No, pero no somos macristas. Bueno, hablemos de este bendito segundo semestre. Bueno, hablemos del segundo semestre. Eh, hablemos, a ver, para empezar... Habría que empezar diciendo qué es el segundo semestre eh, Para ver después si llegó o no y cuándo llega, que sería importante Porque más allá de que salió el sol creo que todavía no llegó eh, Bueno, el segundo semestre es esta frase en realidad que no sé bien por qué Pero que popularizaron desde el gobierno Diciendo que en el segundo semestre todo iba a ser mejor eh, Que en realidad podrían haber, podrían haber usado otra otra fecha anteriormente Porque todo el mundo coincidía Que era medio pronto Seis meses Seis meses desde arrancar el gobierno incluso Para que la economía cambie radicalmente eh, Incluso en general se habla en trimestres o en general se habla en trimestres En trimestre, la economía, por lo la economía lo, El periodo sí. más mínimo que se toman las variables Es trimestre sí, Y en la facultad hablamos en cuatrimestres no, sé, no sé dónde sacaron el tema del semestre la verdad sí, sí Y desde el punto de vista político no Lo primero que surge es decir ¿Por qué te comprometiste algo que era evidente que no iba a ocurrir generar una expectativa tan corto plazo cuando ya era evidente hace un par de meses que esto no iba a ocurrir? Exactamente, no sé, seguramente para que para que pase más más fácil o con menos problemas el maltrago de todo el ajuste que que hicieron que están haciendo. Yo me imagino que tiene que ver con eso con no tirar una fecha demasiado lejana más allá de que no sea realista. Eh, en realidad es la única cosa que se me ocurre De decir, bueno, ponemos un horizonte Ahí más o menos Más o menos cercano de, Para que la gente no se queje demasiado Que las cosas ya pronto van a mejorar Que a mí me hacía acordar a la idea del paraíso De la iglesia en el medioevo De, bueno, todos los campesinos muriéndose de hambre Pero en la otra vida Todo uh -huh. va a ser mejor y, uh -huh. y vamos a estar en, en el paraíso Igual ahora cambiamos Pasó de ser el segundo semestre a un túnel Que estamos transitando en el túnel Y bueno, en algún momento vamos a ver la luz Exactamente, bueno, se van inventando metáforas Claro Porque porque sí, ahora que llegó el segundo semestre, por lo menos que llegó el primero de julio Ahora nos dijeron, bueno, en realidad no era tan así El otro día salió Macri decir que bueno, que dijo que en el segundo semestre en realidad iban a mejorar A empezar a mejorar las cosas o que lo peor ya pasó Pero no es que todos los problemas se que van a estar resueltos Y bueno, todo hace un tiempo ya que están diciendo que en realidad el segundo semestre no claro, era... eso te implica salir a justificar un montón y gastar energía y fuerzas en tratar de justificar por qué no se cumplió lo que dijiste que ibas a cumplir en vez de ocuparte de otras cosas. Pero bueno, el gobierno decidió eso y allá ellos, que se hagan cargo. Exactamente, sí. Incluso, bueno, ves una, un eslogan uh -huh, el segundo semestre uh -huh. que tuvo su efecto porque todo el mundo sabe lo que es el segundo semestre. Yo creo que nunca hablamos en semestre los argentinos hasta hoy. Eh... Tuvo su, su efecto en ese sentido Que se hizo bien popular Pero bueno, ya llegó o no Ya llegó la fecha y todavía no no llegó eh, Pero así que estaría interesante Si sí, hablar de Para saber cuándo llega Cuando puede llegar el famoso segundo semestre eh, Que es como Navidad eh, Estaría bueno hablar En realidad depende para quién La cuestión de cuándo llega Depende para quién Ajá uh -huh. ¿Para qué sectores de, de la sociedad, de la economía argentina? Hay algunos para los que ya llegó, en realidad. Para algunos llegó, te diría, hace rato. ¿Para quién? Y, a ver, por ejemplo, para las mineras. Llegó bien al principio de, del gobierno, bien al principio de año, cuando le sacaron las retenciones e re, hicieron la devaluación. Uh -huh. a, para ellos el segundo semestre ya empezó hace bastante. Para para todo lo que es el agro, por lo menos... No, no me gusta decir el campo porque es una cosa demasiado general que no, no significa nada, pero... Para la agricultura, si querés, en la región pampeana, centro del país, uh -huh. eh, la zona que produce los principales areales y soja, también te diría que llegó... Sí, con la devolución sí, sí, y con las... que el anuncio <risas> ahí en pergamino con los maizales de fondo, a partir okay. de ahí... Exacto, con la devolución y con, con lo mismo, con la baja retenciones. Sí. <coughs> Más allá que ahora se están quejando un poco, pero pero ahora volvió a subir el dólar desde 14 que estaba hace un tiempito a 15 15 30 Ah, después te tengo que hacer una pregunta respecto, tengo okay. una idea de por qué subió el dólar en la última semana, pero te lo pregunto después. Ah, bueno, a, a ver, dale. Sí. Eh, bueno, para el, todo lo que es el agro, para el sector exportador estarían un poco en general, uh -huh. sobre todo en las mineras y las y el agro pampeano ya llegó, ya llegó uh -huh. con con quitar tensiones y evaluación y en general para los que para todos los exportadores también que eso esto sí es es un, una mejor noticia para lo que es eh, las economías regionales te diría que un poco también si estuvieron beneficiadas por por la devolución y por la quita de retenciones por ejemplo el puerto nuestro después de la devolución ya se empezó a reactivar un poco que venía muy parado y así ha pasado un poco con distintas economías regionales más allá de que eh, va a llevar tiempo ver cómo cómo evoluciona eso pero que están un poco mejor Claro. después eh, por ejemplo para distintos sectores de la industria la construcción viene cayendo ya cayó como un 10% en el año uh -huh. eh, o sea que no no llegó para bueno nosotros hace un tiempo habíamos hablado de los, de los distintos sectores de la industria porque salió el, el, el informe del INDEC del uh -huh, estimador claro. mensual industrial y más o menos eh, lo que se veía todavía no salió el último pero lo que es lo que se veía del, del informe de mayo es que más o menos la mitad de los sectores industriales venían con un crecimiento y la mitad con caídas o sea que no hay, nas, no hay una señal clara de para dónde va la economía porque estamos como mitad y mitad eh, hasta que salga dentro de poco va a salir el próximo el informe de junio así que ahí vamos, por ahí veamos eh, algún cambio alguna tendencia más clara pero eh, en el último estamos mitad y mitad y bueno con, con estas cosas con la construcción cayendo con algunos sectores cayendo Con, pero sin un, un patrón claro, ¿no? Es uh -huh. que los exportadores, claro. por un lado, eh, era muy muy mezclado, bueno, producto de esto, de que estamos en contexto de caída de, de la actividad económica. claro Algunos sectores le sufren más, otros menos. Eso va, va dependiendo de, de cada sector. Uh -huh. eh, pero en la industria sí, todavía está cayendo. De hecho, sal, lo que sí salió nuevo eh, hace unos días es el, el estimador del, del PBI, el dato provisorio del PBI, ...del trimestre... Sí. ...del primer trimestre del año... ...de los primeros meses del año... ...y salió... ...bueno, es interesante... Eh, ...si vieron... ...no sé si vieron alguna noticia... ...pero dice... ...variación del 0,5% positivo... ...o sea un crecimiento positivo... Uh -huh. ...con respecto al mismo periodo del año anterior... ...ahora... ...después abajo... ...dice... ...desestacionalizado... ...hay una caída de... ...también... el 0, menos 0,7%... ...claro... Uh -huh. ...o sea... ...desestacionalizado significa... Eh, el PBI, la actividad económica Tiene estacionalidad Como tenemos en Mar del Plata claro. Viene la temporada, vienen uh -huh. los turistas, claro. crece la actividad económica Crece el empleo, etcétera uh -huh. Y después en invierno baja y así La economía argentina tiene lo mismo Porque tenemos producción primaria, porque tenemos turismo Por, por todas las actividades económicas que están afectadas Por la estacionalidad, por las vacaciones mismas sí, sí. Eh, Entonces lo, esto del PBI con estacionalidad O sin estacionalidad Viene a ser un poco, se hacen unas cuentas Para sacar el efecto de la estacionalidad y ver si por ejemplo si el mar del plata nosotros tuviéramos eh, que crece la actividad económica en, en enero que es lo que tenemos en general bueno siempre crece pero hay que ver si creció por la estacionalidad claro. si creció más que la estacionalidad o sea que estamos creciendo de verdad o si creció si creció pero creció por abajo de lo que debería crecer según la estacionalidad uh -huh. con el pel hace lo mismo esas son las cuentas y vemos eh, cuán afectado por la estacionalidad está está este crecimiento y lo que se ve de acá es que Como la variación es negativa sin, sin la estacionalidad, significa que en realidad crecimos, porque es verdad, el PBI ahora es un poquito más grande que el del de, primer trimestre del año pasado, pero por la estacionalidad debería haber crecido mucho más. Uh -huh. Creció, pero no creció tanto como habría haber crecido. O sea que sacando ese efecto, en realidad... No eh, creció. Exacto, en términos reales estamos en una caída del PBI, uh -huh. o sea, en alguna contracción de la actividad económica. ¿Qué sería que se mantuvo o directamente que decreció? El dato es que decreció, que decreció un 0,7, o sea casi un 1%, un 0,7% bajo, uh -huh. ¿Eh? que, que es una guía en la actividad económica. Claro. Ah, digo Y está bueno esto que, que plantea Francisco para tenerlo como pequeña herramienta a la hora de, si se quiere entender estos números, ¿no? que uno muchas veces se encuentra con informes, y bueno, uh -huh. ¿qué quiere qué me quieres decir en concreto? ¿Sí? Me quiere decir que, y que comparado con el, pre, el mismo periodo del año pasado estamos mejor, pero en términos generales de la economía y del PBI hemos caído. Claro. Exactamente, esas trampitas ¿no? sí. del lenguaje de algún término que te pone Y en realidad lo que te está mostrando es algo distinto de lo que ocurre Sí, están queriendo camuflar la, la realidad de alguna manera Sí, digamos, a, ellos van a salir con el número del 0,5% Y uno cuando lo lee tiene tiene que mirar los dos en, Siempre se publican todos los datos uh -huh. Ahora después el, hay que ver cuál agarra la prensa cuál, A cuál se le da más bola porque en términos reales es una caída digo Más allá de que hay un crecimiento positivo con respecto al año pasado si claro. hubiera sido un año normal deberíamos haber crecido muchísimo más uh -huh. con lo cual sacado este efecto de estacionalidad que lo calcula el propio INDEC para ver justamente cuáles son las variaciones reales de la economía estamos en una caída en la actividad económica que es digo es muy claro lo venimos hablando desde el principio año, de año que cayeron las ventas de los supermercados que hacen un montón de ofertas porque no venden etcétera todo eso es un reflejo es una muestra un síntoma de que la economía está cayendo claro. está estamos en una caída o sea que el segundo semestre para la economía en general, bueno, todavía no llegó porque los primeros tres meses del año al menos eh, tenemos una caída en la actividad económica en términos generales. Así que eh, vamos viendo después. A ver, ¿para quién más? ¿Para los jubilados? Bueno, depende Uf. a quién le preguntes. Para algunos llegó el segundo semestre porque les dijeron que les van a pagar, para otros no les van a pagar uh -huh. eh, lo que les corresponde o lo que les con vendría etcétera con lo cual eso queda a criterio del consumidor. Eh, más allá que si sí tuvieron un aumento y eso es es importante por lo que pueda pasar con la economía en los próximos meses. Eh, cuando se junten digamos los lo que cobran los jubilados con aumento con lo que con los aumentos que ya se están cobrando de, de las paritarias de distintos gremios eh, en general muchos cerraron aumentos dos aumentos en el año, por ejemplo, con lo cual ahora que se cobran esos aumentos malos de los jubilados se supone que se podría esperar digo un aumento en el consumo y un repunto en la actividad económica sobre todo por el lado del consumo uh -huh. digo y a partir de la nueva ley jubilatoria eh, todas aquellas personas que no lleguen al a, a, a los años de aporte nunca llegará el segundo semestre para esos uh -huh. Eh... Lo tengo que revisar, pero... Al eliminarse las moratorias, al condenar a millones de personas a que como máximo van a llegar a esta ah, esta, cofios, esta el... pensión universal, jamás va a llegar el, el segundo semestre no. para esa gente porque ni siquiera van a llegar a una mínima jubilatoria. No, no, es un mínimo bajo el mínimo. Eh, uh -huh. No, eso no, eso ni hablar. Eh, para todos esos jubilados eh, está complicado, yo creo que... Es un tema que supongo, o espero, que se discuta a futuro. Sí, este, esto recién comienza, ¿no? <coughs> Hablando de acá, unos cuantos años, esta discusión recién está comenzando, el futuro <coughs> del sistema previsional argentino. Sí, sí, sí, exactamente. Bueno, y también los jubilados, justamente, y los trabajadores, todos los que tienen ingresos fijos, en realidad, son los los que siempre están más afectados por uh -huh. la inflación. Y eh, esto del segundo semestre también tenía mucho que ver con la inflación. o Para mucha gente... Eh, el segundo semestre es cuando baja la inflación De alguna forma Que de hecho siempre siempre está entre En las primeras tres preocupaciones De los argentinos que, que salen en las encuestas ¿Vieron? Uh -huh. Está la inseguridad, la inflación y muchas veces el desempleo uh -huh. claro. Aunque la, las primeras dos son las que están siempre Y después la otra por ahí va cambiando eh, Y ahí yo tengo Busqué el, el IPC de la, de la ciudad de Buenos Aires uh -huh. Que es el que el gobierno había sí. Uno de los dos que el gobierno había dicho Que, que había que tomar Hasta que se vinieron los tarifazos Cuando se vino fuerte el tarifazo en Capital Dijeron, no, ahora veamos solo el de San Luis, no, el de de Capital. San Luis sí, Que es una provincia sí. No sé qué población tiene Pero pero no, no importa eh, Pero bueno, así no está afectado por los tarifazos de Capital eh, Yo lo que agarré es Ellos lo, lo dividen en tres al, al aumento de precios Uno son los precios regulados Que tienen que ver con, todo lo, con las tarifas De servicios públicos básicamente El transporte, electricidad, gas, etcétera Después tienen los precios que están afectados por estacionalidad... Por ejemplo, todas las verduras... Claro. Uh -huh. Y después el resto... Eh, obviamente, los que están afectados por estacionalidad y por las tarifas... Crecieron más que el resto y tienen... Variaciones que en realidad es, no son lo que se llama... Lo que siempre se habla últimamente también de la inflación núcleo... claro uh -huh. eh, Entonces yo tomé el resto, los que no están afectados por estacionalidad y... y regulados Y en realidad hay que esperar y ver digo el, el gráfico en diciembre y en enero es muy alta la inflación 4,5% y y un poquito bajando después subiendo en marzo de vuelta en marzo fue del 3, 3 y pico por ciento casi 3,5% en abril bajó un poco al 2,8% en mayo volvió a subir al 3,3% entonces digo es más baja que en diciembre enero que en el primer tirón de la devaluación y ahora está como que un mes sube, un mes baja, un mes sube, un mes baja, no está claro. se eh, supone que va a bajar, pero no está, digo, no está clarísima la tendencia, por lo menos el último dato que es de mayo es un, fue un poco más alto que el de que el de abril y estoy hablando de vuelta de los que no están regulados ni son estacionales, o sea, de los que en principio no, no están afectados por lo menos directamente por las tarifas, por los aumentos de tarifas que hubo, más allá de que, que hay un efecto sí, quizás de de que los que ven que aumento de tarifas suben los precios por las dudas et o etcétera eh, no son Estos precios no, no son los precios de las tarifas, ni de la vivienda, ni del transporte, ni de ni de nada. No están afectados directamente por eso. Uh -huh. Así que en realidad, digo, de vuelta, es más baja que a principio de año. Pero no es que hay una tendencia clarísima de que esté bajando. Es un mes arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. Con lo cual hay que esperar ahora a mitad de mes sale el dato nuevo. El dato de inflación de junio y ahí quizás veamos espero que veamos que baje eh, pero bueno ahí quizás veamos una tendencia más clara si es que hay una tendencia más clara de baja de la inflación pero bueno por ahora en realidad hay que hay que creer se supone según, según varias fuentes se está bajando esta inflación subyacente o núcleo pero bueno hay que ver en junio que pasa a ver si se confirma esa, esa tendencia esa suposición o no eh yo me imagino que sí ver, me imagino o espero que sí a veces no sé si es, si, es, si es lo que creo o lo que quiero o el deseo claro eh, sí pero bueno es posible que, que sí sobre todo por esto porque está cayendo la actividad económica mucho porque está cayendo mucho el consumo por la política monetaria de ajuste que están haciendo eh, y porque tuvieron el dólar planchado unos dos meses más o menos que eso también frena la inflación o oh, no sé si la feria o no, por lo menos Impida que, que siga aumentando. Tío. Claro. Le saca un estímulo a que, a que suba. Con lo cual sería esperable que, que baje realmente. Si no, estaríamos re Porque si con todo eso no baja la inflación. Uh -huh. eh, y estamos en un escenario de inflación y recesión. Ya es, estamos en la B. Ya, en sí. la C. <risa> ¿Esto es lo que se llama la estanflación? Sí, estanflación es, es eso. Es estancamiento económico. O sea, no crecimiento económico. Uh -huh. ...o caído o, o por lo menos que no crees uh -huh. que la economía que ya es suficientemente malo con inflación con inflación eh, se supone que muchas veces eh, cuando la cuando una economía dio de, de algún país en general en términos generales cuando una, una economía está en una situación de estancamiento o recesión se, la inflación puede ser buena para ayudar a reactivar la economía uh -huh. en el sentido de que estimula el consumo sobre todo es decir si vos tenés inflación no te conviene quedarte con la plata en la mano claro. porque pierde valor todos los días, uh -huh. sino que consumís y entonces eso un poco sabía digo cuando había ventas récord de 0 km de plasma, etcétera. Que tenía que ver con muchas cosas, pero en, en parte con eso también. Con el tema de no tener plata, no claro, pescarte la retención claro. porque no no, no te, está perdiendo valor continuamente. Exactamente, y en cambio las cosas no pierden valor, sino que de alguna forma lo ganan porque los precios uh -huh. de las cosas van subiendo. Entonces, eh, la inflación a una economía que está en estancamiento a ver, digo, no, no es, no es malo, no es malo si te sirve para salir del estancamiento económico, claro. uh -huh. si vos seguís en estancamiento económico y tenés inflación, si sí, es muy malo porque tenés los efectos negativos de la inflación, más los efectos negativos del estancamiento y se te empieza a armar un círculo vicioso, es un combo, digamos, es como para los economistas es un poco el, el peor de los mundos. Es el peor de los mundos, claro. Eh, sí. La... Sería terrible, aparte, más allá de los economistas, que esto ya empiece en el primer año de gobierno. Claro. Sí, no, sería, ese sería el, el peor escenario, yo, yo, de vuelta espero o creo no, no estoy seguro que nada no, que no, no va a pasar uh -huh. pero sería si sí, sería muy complicado porque en general cuando hay estancamiento económico los precios deberían tender a bajar porque nadie, básicamente porque nadie vende entonces tienden a bajar los precios por eso sí. mismo están empezando a ver si me está llamando la atención y uno que habitualmente hace compras tanto el almacenes como un supermercado sobre todo las grandes marcas que están empezando a promos de comprando dos Coca-Cola de litro, te regalamos y decís, mm, sí. está, está, está bajando las ventas, están empezando a vender menos porque están sacando ofertas que a la vez también te sirven de pauta para decir, estuviste choreando toda la vida sí. porque me estás ofreciendo un producto un 20, 30 y hasta 40% menos de lo que me vendías hace un mes y porque si tus costos supuestamente son más altos, digo, hay ¿Sí? muchos elementos para tomar en cuenta. si sí, sí, está pasando eso. Eh, sí, bueno, hay unas marcas de lácteos también que dicen congelamos los precios sí, por el invierno. Sí, sí, como era antes? Sí, si claro. me estuviste choreando toda la vida entonces. Sí, sí. Y si sí si te cobra, si te pueden hacer un descuento del 35 o 40% y no pasa nada y mantenerlo porque en realidad descuentos de esos vienen haciéndose uh -huh. bastante desde uh -huh. no sé, febrero, febrero, marzo por sí, lo sí. menos. Eh, si la raza era un 40% del precio igual ganas plata es como me estás confesando ¿Sí? que ahora me lo pintas como una gran promo pero hasta hace dos meses me estabas robando sí. directamente sí exactamente sí. sí ni hablar eso no, no... Eso la verdad sí, que si te están claro. choreando sí, sí, sí, ojo, porque... con de, ojo con estas promos tan coloridas si sí, no ni hablar no, perder plata no están perdiendo o sea que uh -huh. antes ganaban una locura de, uh -huh. en margen de ganancia uh -huh. Eh, sí, se, se está viendo, me parece un poco más todavía incluso esto O sea que se, sería esperable que haya una tendencia que, a que baje la inflación Y de vuelta, lo, se, lo están haciendo porque el consumo todavía sigue cayendo El consumo sigue cayendo la actividad económica en general Y para ellos es mejor vender a un precio un poco más bajo que no vender claro. eh, Y sí, evidentemente se pasaron de mambo con la suba de precios de de enero de, Después de la devaluación mm -hmm. Que de vuelta, muchas de las empresas no tienen costos en dólares o sea si el dólar sube un 40% y los precios suben un 40% eso significaría que todos sus costos están en dólares y si la mano claro, de obra no mentira. está en dólares y la materia y prima y tampoco mentira, eh, tendrán algún insumo en dólares alguna maquinaria importada que cambian cada unos años pero muchas de las industrias en realidad no tienen insumos o gran cantidad de insumos en dólares o, o de costos en dólares con lo cual en realidad digo nosotros estamos acostumbrados a eso que la inflación sube más o menos lo mismo los precios suben lo mismo que el dólar pero en realidad no tendría que ser así porque los costos de acá están en pesos uh -huh. y bueno las paritarias muchas de las paritarias cerraron incluso por abajo de la inflación sí, la enorme la mayoría, mayoría sí, la, decíamos, la más incluso, alta fue 30 sí. no llegó al 37%, 37 36 es que, en dos veces camioneros si no me equivoco sí, estuvo sí, ahí sí, y, y personal de seguridad privada claro ese porcentaje de 36 y piquito y fue al mejor si arreglisieron la mejor es, paritaria sí. hasta ahora y la inflación estuvo, más, estuvo arriba de eso con lo mm. cual de vuelta, hay, hay un desfasaje que, que tiene que ver con eso, con que están poniendo precios muy por encima de, de lo que deberían y por suerte no están vendiendo y por suerte, no sé si por suerte, pero bueno, por lo menos esta baja en las ventas nos obliga a bajar los precios, que es algo a lo que no estamos acostumbrados, pero tendremos que acostumbrarnos más a, a eso, no a comprar cuando los precios son exageradamente altos pero eso es un problema que tenemos los argentinos ¿no? yo tenía un amigo que estaba laburando en, en, en lo que es reposición de supermercados y contaba que llega a la mercadería con un precio estipulado que pone la empresa con la cual vos deberías venderlo ah. y a eso le sumaban un 50 o 60% y el tipo decía sí, o sea, yo pasaba después por la góndola y tenías el, el precio aumentado en un 60% y ahí creo que los culpables somos nosotros de seguir yendo a la misma cadena de supermercados y seguir comprando y, y acceder no siempre esto bueno si sí, lo compro sí bueno eh, si sí. Eh, en parte sí, porque de hecho bueno, está demostrado ahora que cuando no venden bajan los precios. Yo creo que hay una, ahora, hay que dejar de comprar a cualquier precio primero. Y lo otro que se puede hacer es usar esta aplicación que sacaron de precios claros, uh -huh. para comparar, digo, más allá que es un quilombo porque hay mil millones de productos, por lo menos para lo principal o para, para los principales productos que uno compra, lo que compra más seguido. Eh, está interesante hacer ejercicio de buscarlos porque hay diferencias a veces del 100% uh -huh, uh -huh. O incluso además del 100% yo estuve probando Y hay diferencias en el mismo producto, misma marca, mismo todo A veces en supermercados de una misma cadena de claro, supermercados Claro, en la sucursal, eso también es una denuncia Según el barrio y el poder adquisitivo Exacto. de ese barrio Los precios en la misma cadena de supermercado varían, que es una locura Sí, pero algunos varían más del 100%, lo cual es... Claro, es nada, increíble no, no tiene sentido sí. eh, así que esa aplicación digo está para aprovecharla sobre todo para eso para por lo menos de que uno compra uno se puede armar listas de bueno, listas de productos sí. y va y las va viendo todas las semana sin volver a buscar cada producto eh, y está interesante para eso para ver dónde puede ahorrar por lo menos en parte eh, comprando en un lugar o en otro uh -huh. eh, de las zonas que están cerca de tu casa, etcétera Pero sí, si uno se pone a buscar Hay diferencias enormes uh -huh. de, de precios um, Y después Siguiendo con, con el segundo semestre Un poco hay, Para mí, hay, ya que estamos hablando de, de escenarios, digamos, futuros Hay un poco una fecha límite Que hay que tener en cuenta para ver cuándo fecha llega de vencimiento de productos Exactamente, sí, no sé si un producto Pero más o menos de um, Fecha de vencimiento, fecha de elecciones De la Nilivena uh -huh. El año que viene tenemos elecciones digo, legislativas uh -huh. Y ahí, digamos, yo no creo que el gobierno quiera ir a elecciones en recesión Me imagino que ninguno de ellos quiere ir a, a elecciones en recesión Y en parte supongo que por eso habrán hecho bastante rápido, bastante totalmente Todo el ajuste que hicieron al, en los primeros meses del año Para después darle tiempo a la economía que, que se recupere Más allá de que no iba a ser el primero de julio pero para que se recupere antes de las elecciones del año que viene uh -huh. muchos dicen, en general muchos economistas dicen que la recuperación económica el, el segundo semestre este metafórico va a llegar o a fin de este año o, o se va a notar quizás a principios del año que viene claro, cuando arranque la campaña exactamente, con o antes porque uh -huh. de vuelta estas cosas llevan tiempo o sea que no sí, hay... sí. para que se noten en, en la calle llevan unos meses Así que lo, lo esperable es que entre fines de este año y principios de los primeros meses del año que viene se, se empiece a notar o se debería empezar a notar esa recuperación, que es lo que todos supone a lo que va a apostar el gobierno, porque si no, digo ir a elecciones en recesión, con desempleo, etc., sí, complicaría de y se iba a ir mal. Mm. Exactamente. O sea que se supone que van a hacer lo posible porque la economía se recupere antes de de esa fecha entre fin de este año y principio del que viene que de hecho un poco lo están haciendo digo, están bajando ya bajaron bastante las tasas de interés de, del Banco Central están con todo este plan de inversiones de obra pública en el norte bueno, en la provincia de Buenos Aires también en, en muchos lugares del país están con esto de los jubilados que va a inyectar plata para sobre todo para consumo pues los jubilados más que nada consumen uh -huh. no es que tienen mucha capacidad de ahorro entonces están haciendo muchas de las medidas que están haciendo tienen que ver con inyectar plata en la economía Para que se empiece a reactivar. Obviamente. obviamente tiene que Tienen que pasar unos meses. Y hay que ver qué pasa. Pero en principio. La apuesta que están haciendo. Por, por todas estas variables es. A esto a, en, en, de, de ahora en adelante. Que ya pasó la, la etapa de tarifazos. Básicamente. O por lo menos lo más grande de los tarifazos. Creo que ahora se viene algún aumento de. Eh, celulares por ejemplo uh -huh. bueno Monotributo aumentó esas cosas pero no tan grande como los aumentos que hubo de los tarifazos de, de los primeros meses del año eh, pasada esta etapa de tarifazos ahora están apostando una cosa no sé si se quiere más que Inesiana de meter plata en la economía a través de inversión gasto público que el gasto público lo tenían muy frenado de hecho uh -huh. subejecutado y ahora están ejecutando todo lo que nos ejecutaron en los primeros meses eh, para reactivar la economía para llegar al año que viene con aire si no van a estar complicados Eh, todo parece indicar que esa es su intención porque están haciendo esto sí, sí. muchas de las medidas que están haciendo tienen que ver con que haya un, un impacto positivo en la economía que crezca el consumo la inversión el gasto etcétera eh, lo cual es interesante digo porque que vayan saliendo de la, de la etapa de ajuste eh, más allá de, no, no sí, sé que, sobre todo para que salgamos nosotros <ríe> sí, exactamente si sí, sí, no por ello salir nosotros no ellos están viendo no. si sí. sí. ellos no no tienen problema pero pero está bueno digo, está bueno tener esta fecha en la cabeza porque yo no creo que se vayan a suicidar, así que políticamente hablando. Mm. Ay, Dios te oiga, Francisco, ¿algo más? Eh, no, digamos, eh, básicamente eso, tenemos eh, estos uh -huh. escenarios de los que hablábamos de un escenario es este, que digo que entre fines de, la, de este año y principios del que viene, no, se recupere la actividad económica. Con la inflación en principio bajando Otro que sería el peor es que no se recupere y la uh -huh. inflación no baje Que yo creo y espero que sea menos probable eh, Y entre estos escenarios yo creo que vamos a estar por ahí Yo creo que efectivamente se va a recuperar Quizás a fin de año o posiblemente el año que viene La, la actividad económica Porque están haciendo todo lo posible Están haciendo políticas de gasto Políticas ginesianas que deberían llevar a que Se recupere la, la actividad económica Hay que ver qué pasa con la inflación Porque también cuando levanta la economía la inflación sube un poquito. sube un poco hay que uh -huh. ver cómo lo controlan eso bueno hay que esperar y ver puede ser que suba puede ser que deje de bajar puede ser que no baje tanto eh, obviamente están haciendo muchas cosas para que para que no suba o para, para que baje mejor dicho pero hay que ver qué pasa con eso eh, bueno y a mí da, me hacía acordar un poco esto de, del segundo semestre eh, al, a la metáfora de Galeano con perdón de Galeano ¿no? y Sí, de todos. El segundo semestre es como la utopía de Galeano, claro. que está en el horizonte y cuando te acercás se corre para adelante <risas> y sirve para caminar. Digo, el segundo semestre es ese es un eslogan que sirvió para eso, para que sigamos, para que nadie se queje demasiado diciendo bueno el futuro va a estar mejor. Aunque cuando llega cuando llegas se corrió uh -huh. seis meses más. Eh, eso, básicamente. Impecable, como siempre, en la columna de Economía del licenciado Francisco Barberis. En este caso hablando de ese futuro, esa tierra prometida que fue el segundo semestre, cual atravesamos y estamos más o menos igual que sí, igual, en sí. el primer semestre. Fran, gracias. Hasta la semana que viene. Muchas gracias a ustedes.